la zona cero una tertulia que vamos a comenzar, la tertulia zona cero, recordando a Juan Antonio Cebrián y informando sobre ese acto verdaderamente hermoso que se va a llevar a cabo el próximo jueves, el próximo sábado, 1 de marzo, el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana. Ahora mismo os contamos todos los datos sobre la creación del bosque, Juan Antonio Cebrián, en de Ailices, en Guadalajara. La plantación comenzará ese sábado, este próximo sábado, a partir de las 10 y estáis todos invitados a participar en un hecho que es verdaderamente hermoso, iniciativa de nuestros oyentes, en lo que también participan ADENA, la ONG dedicada al mundo de la naturaleza y que tan importante, ayer hablábamos además con el portavoz de ADENA, con uno de los portavoces de ADENA, con el responsable de comunicación Miguel Ángel Valladares y nos comentaba todos los datos al respecto de la creación de este bosque que llevará el nombre de Juan Antonio Cebrián. Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas noches. Hola Bruno, buenas noches Buenas noches. Hola, buenas noches. Contamos cuáles son esas... Eh... Esas indicaciones para poder eh, participar en Riva de Saelices, a la entrada de la localidad, eh, junto al merendero. Allí es la cita a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana todos aquellos oyentes eh, quieran eh, participar. A partir de entonces eh, comenzará la plantación de esas eh, 500 primeras plantas de este bosque que tendrá entre 1,5 y 2 hectáreas. Hay mucha más información y todos los oyentes que quieran eh, participar la pueden encontrar en un blog que se ha puesto a disposición La de todos ellos, bosquecebrian.es, www.bosquecebrian.es, insistimos, la cita el sábado que viene, 1 de marzo, a las 10 de la mañana, en riba de Sarices para todos aquellos que quieran desplazarse y todos son bienvenidos a este, a este acto, os indicamos son, cuál es la forma de llegar en vehículo, en coche, desde Madrid, tomando la Nacional 2 en dirección a Zaragoza. Una vez que ya estamos en la provincia de Guadalajara, después de superar y atravesar la ciudad, atravesar en Guadalajara, llegamos hasta Alcolea de Pinar, en la salida 132 de esa Nacional 2, en el segundo desvío de Sigüenza y desde Alcolea del Pinar, en esa salida 132 eh, por la comarcal 2113, a unos 15 veinte 20 kilómetros, ahí se encuentra Riva de saélices Un acto, insisto, en el que todos, para el que todos estáis invitados, se comenzarán a plantar esos eh, árboles, esos primeros eh, cientos de árboles, eh, para dar forma a este bosque, en un lugar que fue arrasado por un eh, terrible incendio hace dos años. Ahora ese bosque vuelve a renacer y llevará el nombre de Juan Antonio Cebrián. A todos aquellos que asistáis, os eh, recordamos las recomendaciones que Miguel, Miguel Ángel Valladares nos comentaba ayer, eh, nos hablaba de la necesidad de utilizar ropa cómoda, que sea susceptible de ensuciarse porque se va a trabajar, eso sí, el instrumental, los guantes y todo el material necesario lo proporciona ADENA. También quienes asistan deberían eh, llevar eh, comida, unos cuantos hogadillos, eso sí, por supuesto, comida ya preparada anteriormente y disfrutar de lo que es eh, crear un bosque, dar en vida a un bosque que llevará el nombre de Juan Antonio Cebrián y en donde ahí estaremos eh, todos. Carlos, eh, ¿preparado para participar en este acto tan hermoso? Para acabar. <risa> sí, por supuesto. Además, me parece, como hablaba antes con Silvia, me de unas cosas más originales y bonitas que he visto últimamente. Está muy mm -hmm. bien pensado. La verdad es que me parece una idea estupenda, así que yo sí, yo sí estaré allí. Será un acto precioso, dar. Tantos años, lo hemos, eh, lo hemos dicho, lo hablábamos ayer con Miguel Ángel Valladares de Adena, tantos años dando información sobre el mundo de la naturaleza, sobre la ecología, sobre lo importante que era cuidar eh, de nuestro entorno, porque nuestro entorno sufría problemas eh, graves en ocasiones, tan graves como el que sufrió el bosque que se encontraba allí. Ahora es una zona que quedó arrasada por el fuego y dos años después de quedar <coughs> arrasada por el fuego, junto arriba de esa hélicez, comenzará a crecer este bosque, Jesús. No, la iniciativa me parece hermosa, ya lo comenté la semana pasada, Chapó para aquel que tuvo la idea original y chapó sobre todo para aquellos que lo están materializando ¿no? y Adena y Miguel Ángel Valladares y todos los oyentes que han participado de esta iniciativa hermosa, que es lo que bueno, Juan Antonio desearía ¿no? y que ahí estará, estará presente de una forma o de otra pues con todos los que estén arropando ese acto me parece un acto entrañable pero sobre todo simbólico a Juan Antonio Cebrián que tanto le gustaba también esos gestos estos gestos simbólicos me parece que es un acto genial en ese sentido porque es aunar dos esfuerzos por una parte que es incluso ese lema ¿no? que que ayer comentabais en el programa que era algo así no, como que a Cebrián le, te, le tenemos en el corazón y nuestro corazón en este, están en estos árboles uh -huh. me parece pero el lema genial el lema de la placa que claro. En, la, en, algún lugar la, lugar, en algún sitio uh -huh. se colocará. Sí. Bueno, pues yo creo que eso resume un poco esa filosofía de, de la ceremonia, donde todos los que estemos allí participando, pues es un poco como elevar esa plegaria, si quieres una plegaria eh, pagana y religiosa a la vez, pero siempre pues, con ese recuerdo emotivo ¿no? a Juan Antonio en algo que además él estaría totalmente orgulloso si esto se hubiera podido hacer en vida, pero bueno, ya que en vida no se ha hecho, por lo menos que esté ahí ¿no? este uh -huh. recuerdo memorable y que siempre va a permanecer, evidentemente, uh -huh. ese es el, el gran mensaje claro. ecológico y perdurable. Que y que tú... además irá creciendo. Sí, claro, claro, claro, claro que Porque son es... 500 Pero es la primera No, hombre, no Es el inicio de, de eso, la sí, plantación sí, Y, y, y no, que te verán Y crecerán Y al principio claro. serán Bueno pues Pequeñitos eh, no. Pequeñitos Y con el paso de los años Comenzarán a cobrar Cuerpo y forma Y volverá Y será ese bosque extraordinario Que era en el pasado Y ahora lo será todavía más Porque llevará ese nombre ¿no? Que iba a decir Que no se trata de una competición Pero me gustaría saber Cuántos programas de radio Y de televisión Hablaban de ecologismo Cuando empezó Juan A tocar el tema Nadie, nadie Ni programas de radio no, Ni periódicos ni, ningún, que nadie, ni televisión Yo no, nadie. No, y menos con la intencionalidad con la que él hablaba, porque Exacto, bueno, puedes sí. hablar de ecología en general, pero hacer teco de determinadas noticias. ¿no? no, pero es que Juan Antonio fue beligerante en el buen sentido de la palabra en ese terreno. Es decir, no solo comentaba las noticias de ecología, sino que además estaba poniendo el dedo a la llaga en algo que ahora ya es muy evidente, y es que nos estamos cargando el ecosistema, que nos estamos cargando el planeta. Entonces, la cantidad de noticias, la profusión de noticias que daba Juan Antonio Cebrián, con las distintas secciones en los uh -huh. muchos programas que él tuvo a lo largo de su vida profesional, sencillamente era para eso, para decir cuidado que es que tenemos un planeta azul, que es un planeta hermoso, es un uh -huh. planeta que le estamos viviendo a nosotros y que nos lo estamos cargando si no somos conscientes. ¡Qué palabra más bonita! Si no somos conscientes es que no nos estamos dando cuenta del papel que ocupamos, eh, ocupamos en el mundo. Yo creo que eso es el mensaje que nos estaba dando Juan Antonio Fabrián. Uh -huh. Entonces, bueno, pues qué mejor homenaje precisamente que eso, que la parte verde ecológica, la parte trascendente que tiene un árbol. El árbol, sabes que siempre en simbolismo uh -huh. simboliza la vida. Ese planeta azul y verde, que era el nombre azul verde, y verde eh, bajo diferentes denominaciones. La, la sección, también el, el programa, la información de estas características venía con ese sello, ese sello azul y verde. Y qué mejor para un sábado, ¿verdad?, y que todos nuestros oyentes puedan participar de hacer más verde este planeta y que eh, construyan y que participen de la creación de un bosque. Vuelvo a dar esos datos para llegar al, al hogar a través de la Nacional 2, que parte desde Madrid en dirección hacia Zaragoza, atravesando Guadalajara, llegamos a la salida 132 de Alcolea del Pinar, y desde Alcolea de Pinar, la comarcal que se dirige hasta arriba de Esaelíces, que es la comarcal carretera FCM 2100 13. Y desde Alcolea del Pilar, insistimos, llegando hasta la salida 132 de esa nacional 2. Yo creo que es el sábado más productivo que pueden tener nuestros oyentes, porque además es una iniciativa que ha partido de nuestros oyentes, que ha partido de la gente del foro rosavientos.es y que está coordinando y llevando a cabo a ADENA, que en su momento también premió a Juan Antonio como el mejor locutor, precisamente por esa implicación con el mundo de la naturaleza que es lo, lo verdaderamente extraordinario de, de esta iniciativa, que es construir ese planeta vale. azul y verde. Una buena propuesta para el sábado, y solo esperemos que el tiempo acompañe. Esperemos que sí, esperemos que, que sí, y así será. Estamos y así será, sí, absolutamente sí. Vamos a ver nuestros conjuros atmosféricos uh -huh. que tenemos. Y si llueve, pues ahí estamos todavía. Ah, si no, es que no importa absolutamente nada. De que se mueva Inconvenientes siempre. de la naturaleza. Sí, porque me, estamos... pensando, me estaba empezando a recordar el jovencito Frankenstein. Sí, pues... eh, podía ser peor, podía llover. Tengo... <risa> A Jesús acaba de bajarse hace poquito del, del tren de viaje, viene de, de Valladolid, Ajá. de tierras... Eh... Sí, exactamente. De participar en un, en un acto, una reunión, en una tertulia de, de heterodoxos. Y en una entrega de premios. Uh -huh, en donde ayer recordábamos en el año 2002, en ese momento décimo aniversario, sí. a Fernando Jiménez de Endeloso, que por su trayectoria como heterodoxo y por las informaciones que había realizado fue premiado durante esta durante esta acto en el que ahí estuviste. También estuvo Silvia Casasola y mucha otra gente sí, amiga. Sí. Juan Ignacio Cuesta también. Uh -huh, estuvo también. un poco representando al programa. Sí, es la primera una iniciativa que es la, la convocatoria de los primeros premios Arias Montano, como así los han querido denominar, que son los premios a la heterodosia. Entonces, bueno, hay una serie de grupos que han participado en esta organización, entre ellos la editorialidad, en fin, el ámbito cultural del Corte Inglés y también el Ayuntamiento de Valladolid, ¿no?, que también es el que se ha, se ha volcado y, por supuesto, Renfe, por eso íbamos todos con el AVE. Por fin he probado ese AVE de 55 minutos de Valladolid-Madrid y, es verdad, y son 55 minutos clavados. O sea que, en ese sentido, ha sido una iniciativa colectiva de mucha gente para dar lustre a estos primeros premios a Montano que tenían tres, a tres galardonados, ¿no?, por una parte era Aiker Jiménez, estaba también Javier Sierra y de manera póstuma a Fernando uh -huh. Jiménez Del oso Puedo decir, pues Silvia estaba allí conmigo, que ha sido un éxito en cuestión de convocatoria, de participación, el auditorio de la Feria de, de Muestras de Valladolid estaba a rebosar y más o menos habría unas 700 personas. O sea, que en ese sentido, yo creo que muy bien, en toda la, toda esa parte, no, por lo menos de organización, eh, también de, de gente que acudió, era una buena oportunidad también de ver a mucha gente del misterio, ¿no? que estábamos allí concentrados de una forma o de otra, aunque los protagonistas eran evidentemente los protagonistas. El premio póstuma Fernando Jiménez de los Oro recogió evidentemente su viuda Pilar y, y se creó una especie como de tertulia, también tertulia heterodosa, improvisada, donde bueno, yo también formé parte de esa tertulia y la gente pues lo acogió de forma muy favorable, los medios de prensa estaban allí. Es decir, yo creo que también es un éxito para, para todos nosotros, para el mundo del misterio, porque se vio ¿no? esa acogida, no solo de las personas, de la gente, que sigue de una forma u otra los programas que estaban allí representados, sino también la cantidad de prensa que había. De hecho, al día siguiente prácticamente todos los periódicos hicieron eco de este, de este evento. Así que, bueno, pues me parece bien todo este tipo de iniciativas. Yo creo que siempre son muy, muy positivas, muy buenas, porque los premiados son una serie de personas con nombres y apellidos, pero en general todos salimos ganando porque es una forma de reivindicar el misterio y de que estos temas que tanto nos apasionan, pues tengan ese respeto y tengan esa cobertura mediática que se merecen. Y lo tenemos y lo tendremos, además, gracias en ocasiones a noticias que nos, eh, nos encantan dar, porque hablamos en muchas ocasiones de arqueología, de civilizaciones de hace miles de años, por cuestiones eh, evidentes y lógicas, porque somos una parte muy pequeñita de lo sí. que es el mundo y es el planeta, pero cuando tenemos un descubrimiento arqueológico que nos acerca a los misterios del pasado y ocurre, Pues, eh, muy cerquita de aquí, en este caso en León, bueno, pues eh, nos ilusionan estas informaciones y seguirlas desde el momento en el que arrancan con el hallazgo que es lo que ha ocurrido. Sí, la verdad que sí, Bruno. Mira, una de las cosas que a mí me han comentado y me imagino que también a vosotros, es que normalmente en las noticias no damos muchas noticias españolas. O sea, bueno, pues, de la tertulia... entre otras cosas porque es un país con 40 millones de habitantes en claro. un planeta de 6.500. Exacto, por eso digo ¿no? que es una cosa evidente, pero bueno. Porque tenemos que... vocación mundial, además, claro, ¿no? Porque nos, escuchan, somos... en toda... no, nos de... escuchan en toda la Tierra. No, pero tienen razón la crítica. Totalmente hablamos mucho de China, ¿eh? No puede ser esto. Sí. sí, pues, sí. También... Un oyente me escribió otro y me dice, oye, usted... sean 1500, ¿están no, ustedes también... todo el día hablando de China? ¿Hay algún problema? China, de Egipto, de Perú. le eso, Son mil y pico millones. No, ah, Pero, claro. Claro. No, no, no, broma. No te lo a ver, no digo que es una especie de crítica constructiva y, por supuesto, pues muy benévola, ¿no? Pero sí comentaban eso, ¿no? Evidentemente es porque hay más noticias a nivel mundial Que, que las que pueden eh, sobre todo suscitar ese interés general que nosotros buscamos dentro de la tertulia no pero mira esta vez sí y además pues yo creo que es una noticia muy gratificante por muchas razones primero porque eh, eh, tiene que ver con nuestro país después porque tiene que ver con León y en este sentido es muy pionero porque estamos hablando ni más ni menos que es el primer testimonio de la cultura megalítica hallada en la provincia de León hasta el momento y son los petroglifos como tú comentabas Bruno al principio se han encontrado muchísimos petroglifos de hecho se está estudiando ahora se están catalogando Bueno, petroglifos que tienen distintas representaciones, muchos de ellos son cazoletas, cazoletas se han encontrado, pues verdadera, bueno, un montón, solo en una de las rocas 70 cazoletas, cazoletas para que los oyentes entiendan, estamos hablando como de una especie de, de agujeros, bueno, más que agujeros, de hoyos de, que hacen en la propia roca, en la propia piedra y que tienen normalmente una simbología cosmológica, ¿no? Y esas cazoletas se han encontrado, se han encontrado, por supuesto, figuras antropomorfas, figuras zoomorfas, se han encontrado laberintos, se han encontrado espirales. Todo ello son representaciones de los petroglifos. Los petroglifos normalmente se asocian siempre a una cultura megalítica que inexplicablemente no se había encontrado en León. si sí se han encontrado, como sabes, en Galicia, uh -huh. se han encontrado en Asturias, en Cantabria, en, fin, en todas las zonas limítrofes, pero León... No se había encontrado nada, lo cual había algo raro, es como si o no o, o ese antiguo pueblo que estuviera sentado, o sea pueblo megalítico eh, que se hubiera sentado en la zona, no hubiera tenido ningún interés en dejar ese testimonio en león y además cerca de uno de los puntos sagrados de la provincia de león, que es el monte teleno, el monte teleno desde la época de los astures, siempre se ha considerado como un monte sagrado, un monte sagrado hasta el punto que cuando llegan los romanos la romanización todos los ...lugares sagrados paganos para ellos, lo que hacen es que le reconvierten. Entonces se convierte en el monte Marte Telenus, pero siempre asociando un dios de la mitología romana. Pues en este caso, con el monte Teleno hacen lo mismo. Y bueno, ¿y mira tú por dónde? Pues sí se ha encontrado. Se ha encontrado esta, estos rastros de la cultura megalítica que han empezado con estos petroglifos. Además, el que lo ha encontrado es un arqueólogo aficionado de Astorga, que se llama Juan Carlos Campo, que de hecho tiene una página web donde él describe un poco todo este tipo de hallazgos, aunque ya está todo el mundo implicado. Cuando digo todo el mundo, es toda la comunidad científica leonesa ya está implicada en este tipo de descubrimiento. Porque el petroglifo es como la punta de lanza de lo que se está empezando a encontrar ahora. Y lo que se está encontrando ahora es restos posiblemente de un poblado megalítico. Y eso sí que encaja dentro de ese esa estructura general de lo que se supone que hace seis mil años estaban poblando eh, España e Iberia en aquella época esa, esa Iberia de megalitos que muchos de ellos se han destruido de hecho se supone que hay más de 100.000 megalitos en todo el mundo 5.000 solo en Galicia y de esos la mitad han desaparecido a lo largo del tiempo ahora nos queda la mitad de todo esto que estoy contando es decir en Galicia son los 2.500 y en Asturias pasaría otro tanto de lo mismo igual que en Cantabria igual que pasaría León lo que pasa es que León de una forma mucho más dramática hasta el punto de que prácticamente se perdió el rastro de esa cultura megalítica que estuvo asentada cerca de, del monte Teleno. Así que, bueno, yo creo que es una buena noticia, porque incluso algunos investigadores están pensando que nos podemos encontrar, yo creo que están exagerando, evidentemente, con una especie de Stonehenge o de Karnak a la española, y en este caso, leones. Yo entiendo que exageran, porque, bueno, un Carnac, ya sabéis, que eran esos crones, no, que se pueden ver en Francia y que eh, tienen una extensión... Eh, amplísima, ¿no?, en hectáreas eh, y, que se, y que tienen, pues, una clara intencionalidad también astronómica, igual que parece que tienen esta clara intencionalidad astronómica, lo que se acaba de descubrir. Y, además, solo voy a decir un dato. Yo creo que, y hemos comentado a lo largo de otras tertulias esta noticia, pero solo un dato. Es decir, aparte de que es el primer testimonio de una cultura megalítica en la provincia de León, lo que se ha descubierto es que tanto los petroglifos como el complejo, este complejo eh, de construcción megalítica que se está empezando a desbrozar, que se está empezando a descubrir, Estarían situados en un recinto en forma rectangular Esto son investigaciones que se han hecho A, a vista de pájaro ¿no? uh -huh. Una avioneta dice, bueno, vamos a ver un poco desde el aire Porque es la mejor visión de conjunto que puedes tener, se ha descubierto que están en un recinto en forma rectangular de unos 250 metros de largo y 100 metros de ancho y está rematado en el extremo norte por un semicírculo débilmente perfilado y con una orientación noroeste-sureste y está abierta directamente hacia el Monte Teleno, esa orientación. Es decir, el Monte Teleno, yo digo que siempre ha sido un monte sagrado por todas las culturas prerromanas. Así que todo esto nos está indicando de que estamos ante algo más grande de lo que se está empezando a ver, algo que va a dar muchísimas alegrías a los arqueólogos y, por supuesto, a la prehistoria de, de Iberia, y algo pues, que, bueno, de alguna forma, rellena una laguna en esa provincia de León, donde, ya digo, hasta ahora inexplicablemente no se habían encontrado este tipo de pruebas, y no solo se ha encontrado una, sino, ya digo, la punta de lanza de lo que pueden ser cientos de petroglifos, una especie como del Campo Lameiro en Pontevedra, que es una uh -huh. de las extensiones de petroglifos más, más importantes de España Espectacular, bueno, pues, además, además tenemos la suerte de conocerlo es que conoces, y es, ¿no? Sí, sí, yo también estaba allí además es, es es van a hacer incluso un parque temático, según mis últimas eh, noticias sobre eso, y me parece muy bien, un parque temático prehistórico, donde el Campo Lameiro quede pues eh, como señalizado, como una, una ruta, donde se va viendo incluso la evolución de esos petroglifos, porque tienen distintas además, representaciones. perdona Jesús creo sí. que es muy necesario que se haga este tipo de, de, de, de, de hechos, es decir, que se nombre, que se, oficialmente se proteja el, el lugar, porque ese dato que dabas de la existencia de la mitad sí. de esas construcciones, en, por ejemplo, en, en Galicia, de las que en un principio se, se levantaron, Bueno, pues al, al encontrarse tan eh, a pie de la naturaleza estos eh, petroglifos en concreto, al poder tocarse, al poder pisarse, porque están sobre las rocas, a veces sobre rocas que parten del, del propio suelo. Bueno, pues eso provoca que la destrucción y la agresión del hombre sobre la naturaleza y la agresión del hombre sobre estas piezas, bueno, pues provocan su, su destrucción con el paso del tiempo, y es la única forma de preservar. Es la única. Además, ¿no? las... qué cultura más curiosa la que en todo el occidente europeo hizo eso. Sí. ¿Cómo ha pervivido? Porque, bueno, el caso de Karnak, fíjate, ahí en parte pervivió por el, por el miedo, por el miedo a la superstición. Sí. Lo hizo aguantar. Pero que es curioso porque es verdad que forma parte de un, Bueno, sí, de, es verdad, de, un, de una cultura común que se extendió a lo largo de todo lo que es la Europa claro. Atlántica durante miles de años y la verdad es que han dejado una huella que, a pesar de la destrucción, es difícil de borrar, ¿eh? lo mm. que hace la piedra. ¿eh? Lo que hace la piedra, sí. De hecho, lo que ha perdurado siempre es lo que está en piedra. Todo sí, sí. aquello que queda reflejado en otro material que no fuera la piedra ha desaparecido, pero por, por la inercia del tiempo, ¿no? Eh, si vale esa expresión y es cierto que todo lo que ahora mismo sabemos y es muy poco, ¿no? pero todo es porque ha quedado registrado en la piedra o bien con un menir porque se ha levantado pues, para ciertas eh, representaciones rituales por ejemplo, incluso también agrícolas o bien por estos tipos de petroglifos donde cada vez la gente está más convencida digo los especialistas de que no estamos hablando de, de dibujos ornamentales de que aparezca hay Eh, ciertos elementos, por ejemplo, de animales zoomorfos Sí que pueden tener representaciones con la caza Pero siempre, siempre asociado a rituales A uh -huh. rituales de de congraciarse con los dioses, de congraciarse también pues, con la buena suerte, porque también estamos hablando de, de una mentalidad muy supersticiosa la que había también en aquellas épocas, y en algunos casos, y para mí eso es lo más sorprendente, cuando ya encuentras orientaciones y ubicaciones en estos elementos pétreos, en estos elementos megalíticos que tienen que ver con la astronomía, orientación. Bueno, astronomía. ahora ya, el, es que ya que sin nadie duda, bueno, a partir que últimamente se han publicado varios libros muy, muy buenos sobre el tema que la cultura, esta cultura neolítica extraña, antigua, que no, de la que no conocemos prácticamente nada, eran grandes matemáticos y tenían muy buenos conocimientos de, de la situación de, de la Tierra en el, en el, en el cosmos y en cierto modo de lo que nos rodeaba fue más allá de lo que es el límite nuestro y la verdad es que no está muy explicado el porqué tú sabes que por ejemplo hay un debate ahora muy curioso Entre historiadores, eh, bueno, historiadores, entre historiadores no, pero decir, que hay un debate muy curioso sobre si realmente eh, ciertos elementos de medición universales se basan en, o tienen su origen en una cultura común a todo el, el occidente europeo y, y aparte del Mediterráneo hace miles de años. La verdad es que una... una... cultura y, madre, ¿no? Precisamente sobre, sobre esto a, a, añado un elemento que me parece interesante porque sí. en muchas ocasiones hablamos de las vinculaciones de las pirámides de México con las pirámides de Egipto que además a veces son muy rebuscadas esas, eh, esas similitudes eh, porque bueno, temporalmente hay un espacio enorme entre unas y otras, pero cuando hablamos de estas civilizaciones del pasado que podían estar vinculadas pese a existir miles de kilómetros entre medio, en el caso de los petroglifos en del noreste peninsular si están ya realizando estudios sobre sus similitudes con otros petrolizos que claro, se encuentran claro, pero es que, en América, bueno, eso es otro ejemplo, tipo ¿no? es otro, sí, pero eso es otro tipo de discusión que además lo hemos traído aquí alguna vez eso lo que se basaba es en la, en la posibilidad de que en la última glaciación hasta tiempos relativamente cercanos o recientes es la famosa teoría del puente de tierra que definen con algunos de que a través de Noruega se podría llegar de Noruega a Islandia se podría llegar hacia el norte, hasta el norte de América y que parte de la población de lo que hoy es Europa Occidental principalmente de las cosas hispano-francesas acabara llegando a Norte de Hace unos eh, 8.000, 7.000, 8.000 años. Esa es la teoría, por ejemplo la única teoría que, una de las teorías que definen, por ejemplo, los defensores de la naturaleza eh, europoide del hombre Kenwick. Sí. Es decir, bueno, se basan en eso y en, en una serie de descubrimientos que, las que son bastante sólidos como mm. prueba. Descubrimiento apasionante, sin lugar a dudas, este con el que hemos abierto la tertulia en León, esos petroglifos de hace 6.000 años eh, que abren una perspectiva para los estudiosos verdaderamente interesante. También en nuestra península disponemos de restos arqueológicos que no tienen que envidiar en nada los que existen en otras partes del mundo y A los que, sobre los que habitualmente informamos. Pero de ese pasado, Carlos, nos eh, apuntamos y nos dirigimos hacia el futuro. Pero un futuro hecho realidad. Es como si la ciencia ficción cada día estuviera más cerca del, del hoy, del día a día. Porque ya es posible interactuar con el mundo virtual, y ahí es nada, a través del pensamiento. Claro, pero a, vamos, vamos a un poco más de lo que hemos contado alguna vez. Aquí estamos hablando de interacción real, es decir, por ejemplo... Estamos hablando de una máquina que permite que los eh, elementos virtuales de, por ejemplo, un juego, los personajes que nos encontremos en un juego, sean capaces de tener o responder a nuestras propias acciones, pero que puedan responder a las propias acciones mediante emociones. Emociones, eh, obviamente, copiadas de las nuestras, pero que se reproduzcan de una manera exactamente igual. Bueno, esto ha sido la presentación de una máquina llamada bueno, por parte de una empresa norteamericana y australiana, la empresa se llama Emotip. Aunque la presidenta, que es la que ha hecho la, la, bueno, la puesta a punto de, de todo el sistema, se llama Tan Lee y obviamente es de origen chino. Eh, le decía el otro día a Alejandro Polanco y a Jesús, que me acompañan en el viaje a Argos, que nos falta un chino. ¿Se habéis dado cuenta que en todas estas empresas siempre hay un chino? Sí, sí, sí, sí <risa> <¿verdad>? <risa> siempre. Siempre dos y un chino. Bueno, pues eh, Tan Lee, que es la presidenta de Motip, ha presentado algo que realmente es revolucionario. No tanto en que no se esperara, porque esto iba a ocurrir de una manera u otra. Sino en que es un poco más sofisticado de lo que se pensó que se iba a presentar. De hecho, la tecnología que ellos han creado, que se llama EPOC, eh, es básicamente unos cascos, eso ya existía, unos cascos que se basan en la tecnología ya bien conocida de electroencefalografía. Bueno, esto es como todo lo que hablamos a veces de, en este programa, de que lo que contamos muchas veces ocurría dentro de 100, 200 años. Os acordaréis de la famosa conversación que tuvimos sobre el fax. Y Julio Verne, que la ah, de la vez existió 11 sí, sí. años antes de, de que Julio Verne lo, lo escribiera bueno, pues uh -huh. esto es parecido la electroencefalografía de empezó a utilizarse ahora va a hacer cien años, hace un poco antes de la Primera Guerra Mundial, sin embargo lo que no se había explorado era la posibilidad de conectar nuestro pensamiento con máquinas, bueno Eso empezó a hacerse ya en los años 70, pero es que estamos hablando, por tanto, ya de hace treinta y tantos años, que es el tiempo que se viene trabajando. Con lo que quiero decir con esto es que el casco, el casco que ha creado Emotiv, el Epoch, no es especialmente algo revolucionario, pero lo es en dos sentidos. Primero, no hay tan gel, no hay sensores, no tienes nada conectado. Es simplemente un aparatito que tú te lo colocas en la cabeza y lo enchufas por un puerto USB a tu ordenador. A partir de ahí, lo que hace es que eh, permite que las expresiones del jugador si sonreímos, guiñamos un ojo, hacemos un gesto, se transmite a nuestro avatar en el juego. Uh -huh. De manera que el, el elemento que nos representa a nosotros dentro de la pantalla coge nuestras emociones y nuestras eh, formas de expresarlas. Es, decir, pero, es un doble. Claro, pero no solo eso. Doble, ¿no? Es que el resto de los elementos del juego perciben lo que nosotros hacemos. De hecho, Talnipo es un ejemplo muy bueno. Si nosotros nos cargamos a veinte o treinta monstruos dentro del juego y nos reímos, Alguien se puede acercarnos y decir, no, no te rías, no seas tan cruel, porque el, el otro avatar ha captado nuestro, nuestro gesto. Sí, sí, sí. De momento está limitado a una serie de, bueno, de, de emociones que son excitación, meditación, tensión, frustración. Y las eh, emociones faciales incorporan sonreír, guiñar el ojo, enojo, enfado, fruncir el teño y otras básicas como empujar, estirar, levantar, tirar y rotar, en seis ejemplos diferentes. Uh -huh. Con todo esto, lo que se permite es que no solamente tengamos un juego más ágil y más vivo, sino que los elementos que están en el juego de verdad estén jugando con nosotros, hasta el extremo de poder incluso interpretar, interpretar lo que hacemos. El epoch llega a algo más, y es que es capaz de permitir que nosotros movamos objetos en el mundo eh, virtual con nuestro pensamiento y simplemente nos acercamos a una mesa y la movemos. Pensamos que lo vamos a hacer y nuestro avatar en el mundo real, en el mundo virtual lo hace. Bueno, eso es lo que a mí me parece más asombroso y realmente más raro porque me parece francamente avanzado. De hecho, IBM ha dicho ya que quiere desarrollar un mercado de negocio estratégico en el mundo virtual solo para el, el Epoch Demotiv porque lo consideran realmente un componente muy importante del futuro de Internet y de las comunicaciones virtuales. Es como si se hubiera hecho realidad ese término, tan utilizado en parapsicología, que era el de mover objetos a distancia. Exacto, el de la... lo vamos a hacer, pero en un, mundo, ¿no? en un mundo que no es el nuestro, en un mundo mm -hmm. virtual, que obviamente no existe en nuestro mundo real. No está pero claro, es un ítomos. primer paso, porque Ahí los va. mecanismos claro. cerebrales que pueden provocar eso y que ahora tienen a esa máquina como mm, elemento bueno, intermedio, no, pero... quizá un día sin máquina. Sí, pero no es tan fácil. No, no, no, vamos el a decir No, es que nosotros... Claro, siempre, claro no, el, siempre, no, el problema es que, es que nosotros... va a ser difícil que puedas mover a los avatares o personajes, por ejemplo, en Second Life, ¿no? Uh -huh. que es un poco... Claro, no, lo vas que pasa es que Bruno dice hacerlo en el mundo real. El mundo real tiene un problema, está limitado por las leyes de la física, pero en el mundo virtual puedes hacerlo te de la gana. Claro. Entonces, entonces, como puedes hacerlo te de la gana, ahí sí, ahí nuestra mente podrá mover los objetos sin ningún problema, la forma que nosotros queramos o como hayamos programado o preparado. Bueno, en cualquier caso, eh, está ya a la venta, $299, Ajá, y se va a poder que... comprar. Así que esto va, va en serio. Uh -huh. Y de verdad que es una cosa realmente original desde sí, luego que lo que había era eso de esos científicos japoneses que también quieren mover a los avatares los personajes de esta, de esta segunda vida el Second Life ¿no? Pues a través del pensamiento. Claro, esto es lo que va a hacer el por po eso digo, que es un poco la, la misma línea mm. y, bueno, con bueno, como posibilidades pe como insospechadas, pe pensamos en películas sí, sí, sí. Eh, Matrix o Nivel 13 que tienen... Bueno, la más eh, curiosa de todas, o por nivel 13, lo que es que la película... ¿Qué, película, qué película? La, el Nivel 13 fue más yo creo, la primera de, no sé, yo creo que fue la primera Tipo Matrix, ¿no? Sí, sí, sí, bueno. Pero, pero no, no, si Tipo Matrix eh, sí, antes sí, sí, de Matrix sí. hubo todas... Pero estaba pensando... Bueno, <risa> vale, Matriz está bien, ¿no? que se hizo más famoso. Pero, pero... No, me saco. creando... Pero pensando, vamos, no, de, hasta Blade era exactamente igual que Matriz. <risa> menuda película, menuda de cosa. De una... Pero hacía eh, los mismos efectos. Pero una película, nada, Uno está, se llevó la fama y otro... Yo uno, voy a poner un pues, caso muy raro, que es completamente diferente, que es Virtuosity. Lo que pasa es que la película no vale mucho, pero la novela está muy bien. En Virtuosity lo que se plantea es al revés. ¿Sí? Y si el mundo virtual entra en el nuestro... Claro eso está muy bien pensado uh -huh. no, pero la de Nivel 3 de que es una película no demasiado conocida yo creo que pasó sin pena ni gloria desde luego sí que una marca las pautas, además. Claro, de, de esa trilogía de Matrix pero hablando de ese de un mundo dentro de un mundo es decir cómo tú puedes interactuar uh -huh. o cómo tú crees que son tus actos cuando es alguien que te controla a ti es decir, ese, tiene unas posibilidades ilimitadas o sea yo lo recomiendo pues, si alguien quiere entrar un poco en lo que es ese mundo de Maya ¿no? ese mundo y de cajas que, chinas a además, de cajas de rusa, ilusión, o sea, una y de otra, es exacto, verdad. Dentro. bueno es curioso así que recomendamos Nivel 3 así como recomendamos algunos libros Vamos a hablar también de algo que va a ocurrir mañana, una información que, que de la que ya se han eh, filtrado y conocido muchos datos, pero mañana, mañana el eh, Vaticano presentará las nuevas normas para fabricar eh, beatos y santos, fabricar con toda no, la buena no, del mundo. Digo, <ríe> sí, Eso, ha, joder, hablando de Second <ríe> Entre comillas, pero eh, el, el proceso necesario para que alguien sea Beato Santo, parte de una iniciativa... Pero es un verbo muy irónico el que se ha utilizado, ¿eh? <ríe> bueno, y... Bajo esa es, es, ahí Hablando de, de libros y de recomendaciones sí. de, de libros Hay un libro extraordinario Titulado titulado precisamente así ¿no? Sobre la, la fabricación de, de santos De Kenneth Woodward Editado no. por, por Ediciones B Que la verdad es que es muy interesante Y que habla de algunos casos en los que sí que realmente Vamos a ser sinceros sí, Se fabricaron verdad, claro con sí. determinadas Bueno últimamente hay uno reciente Que es el de, el de Carlos de Habsburgo El ah, último sí. emperador que sí. Pero bueno es que es decir, la iglesia lo ha he hecho siempre o sea, Siempre ha habido una, una mezcla de intención política o de intención, uh -huh. o de cualquier tipo de intención en general, cuando cuando utiliza el sistema que se, que se emplea, por ejemplo, Juana de Arco, ¿no? Uh -huh. o sea, es el caso paradigmático de toda la vida de la Iglesia. Juana de Arco se le hizo santa porque interesaba a la Iglesia hacerla santa, uh -huh. directamente. Pero es cierto que, sin embargo, últimamente el sistema, para mí, que ha mejorado. Uh -huh. que se atiende curiosamente, a un mayor control y a unas reglas más precisas, y en el lo... caso de la santidad, uh -huh. por lo menos en el siglo XX, sí si estaban más garantizadas. En el caso de los beatos, no tanto. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que, que Bueno, ahora lo comentamos y no, pero a mí me parece que se va a ir, va a poner buen, buen camino. Sí, ¿no? en realidad lo que, lo que intenta el Vaticano claro. con esto es modernizar, no cambiar el proceso que existe hasta ahora, sino modernizarlo, actualizarlo a los eh, tiempos, a, a los tiempos eh, presentes. La última actualización de ese proceso de cómo se debe beatificar y canonizar a alguien. Y cómo debe llevarse a cabo el proceso y qué requisitos son necesarios, además de notificar y de mm, eh, presentar pruebas que hablen de la heroicidad, de las virtudes, de la persona que va a ser beata y después es santo, tiene que haber un milagro, un milagro que esté aprobado para que alguien sea santo, un milagro posterior. A la beatificación, para que alguien después sea llevado a los altares como, como un nuevo santo. Ese es el proceso, es decir, para que alguien sea santo de debe haber aprobado sí. dos milagros. Exactamente, y santo Así. dos milagros. Exacto. Uh -huh. Tenemos la, la, la idea, quizá, bueno, el, pero... el reflejo de que el anterior Papa, de que Juan Pablo II, era más milagrero. ...que el actual, que Benedicto XVI, que parece mucho más firme... ...mucho más conservador en sus planteamientos teológicos... ...y en sus planteamientos a este nivel. Sin embargo, revisando los datos, hay cosas que llaman muchísimo la atención... Juan Pablo II estuvo veintisiete años ocupando el papado. A lo largo de esos veintisiete años llevó a cabo mil trescientos treinta beatificaciones, ahí es nada, y cuatrocientos ochenta y dos canonizaciones. Esto quiere decir que aprobó un total de mil veinte milagros en veintisiete años. Que no está nada mal. Fue el más santurrón de todos los eh, papas que habían existido o sea, o sea, en la actualidad. Que solo pontificado eh, elevó más eh, a los altares, a más beatos y más santos que en los 2000 años Así anteriores. <risa> pues el actual papa con casi toda seguridad va a batir. Bueno, hay que tener en cuenta record. que está heredando expedientes abiertos. ¿eh? Esa es la probabilidad también, y ese es posiblemente, y ese es el debate que quería introducir, posiblemente esa es la razón por la cual él ha querido actualizar los, los mecanismos. Pero el actual Papa Benedicto XVI, en menos de tres años, perdón, en 33 meses, ha aprobado 563 beatificaciones y catorce canonizaciones, un total de 577 milagros esto quiere decir que en tan solo nueve años de seguir a este ritmo habrá alcanzado a Juan Pablo II. Es algo que mm, no parece que esté tan presente en las informaciones cuando hablamos de no, Benedicto XVI, porque pensamos que Juan Pablo II era mucho más eh, generoso a la hora de, de beatificar y a la hora de canonizar, pero la verdad es que Benedicto XVI, si está nueve años en el papado, superará en el número de santos y de beatos a los eh, llevados a los altares eh, por Juan Pablo II. Las nuevas normas que se van a presentar mañana han sido dictadas por el cardenal eh, José Sarabía Martins, que es el encargado de La causa de la actual de los eh, santos, de los encargados de estas investigaciones en el Vaticano, asegura que se deben estas eh, nuevas eh, normas a que es eh, necesario modernizarlas, ampliar el rigor y limitar la burocracia, solo cuando exista. Se va a exponer en esta norma una causa espontánea de santidad, es decir, cuando sea el clamor popular quien solicita la aprobación de un milagro es cuando se abrirá el proceso. Es decir, que desde ahora el obispo de turno de cada diócesis no podrá abrir por iniciativa propia... Esto, sí es una novedad, no podrá abrir por iniciativa propia un proceso, sino que deberá ser un conjunto de fieles suficientemente significativo el que acuda al arzobispado con no, la, la cuestión si fijan que es suficientemente significativo. Claro, Porque no podemos volar un sistema de tipo bueno, medieval. Lo sabremos, sabremos a partir de, de, de la exposición de este nuevo texto, en donde además se dice que para documentar esos milagros ya se van a poder utilizar todos los medios tecnológicos. Es decir, se que podrán enviar... Se usa, vaya. Sí, allá. pero lo que se busca es la supresión de papeles, por la, por la fa falta de personal para examinarlos, es decir, se podrán enviar vídeos, se podrán enviar fotografías y utilizar esos vídeos y esas fotografías, por ejemplo, hasta ahora, cuando se entrevistaba a un médico para certificar una curación extraña, se transcribía la conversación entera con el médico en un documento, en una serie de folios, y se remitían a la, a la autoridad. A partir de ahora se podrá remitir un vídeo. Se podrán remitir vídeos, por ejemplo, con las danzas del sol de los lugares en donde se producen apariciones y se quieran beatificar o canonizar a, a, las, a los o a las videntes sí. que están implicados en estos hechos. Es decir, lo que intenta esta nueva normativa son dos cosas. Por un lado, modernizar el proceso, y por otro, mm, limitar la burocracia. Y, Posiblemente, posiblemente, aunque no se diga de forma tan abierta lo que ha señalado antes Carlos, que es el hecho de que muy posiblemente Benedicto XVI ha encontrado con cientos de causas abiertas que evidentemente ya no las podía cerrar, tenía que cumplirlas, y lo que va a hacer es exigir otro tipo de, pues de, de normativas para abrir esto. Aparte estos. también hay una cosa de la Iglesia Católica que siempre me ha gustado en el tema de los milagros, y es la apertura a, al examen público, en cierto modo, dado que cualquier persona con interés demostrable puede hacer una investigación sobre lo mismo que la Iglesia está investigando de cara al reconocimiento de una acción como un milagro ¿no? o de un hecho. La verdad es que eso está muy bien, porque es un sistema transparente de, de información que, por cierto, a mi entender, se ha incumplido ligeramente en algunos casos recientes. Sí. por no decir que no ligeramente, que se han cumplido. No. Entonces, ah, claro. entonces, realmente volver a ese sistema, la verdad es que es bueno. Hay dos, yo creo que hay dos motivos muy claros, el por qué esta profusión ¿no? de Beatos y de Santos y por qué se está acelerando este proceso, que es verdad que estaba muy estancado a lo largo de siglos, esa es una de las rémoras que tenía la iglesia, que había muchísima gente que teóricamente pues merecía estar en los altares y, sin embargo, por cuestiones de burocracia, por ejemplo, por ese abogado del diablo, que es una institución que hizo desaparecer Juan Pablo II, eso ha agilizado mucho los trámites. Y ese abogado del diablo, que era la clásica figura, que luego incluso ha dado pie para algunos argumentos televisivos y cinematográficos, es el que intentaba ver con lupa cualquier circunstancia de ese futuro beato o de ese futuro santo. Entonces eso se ha quitado y un poco van un poco a, la más, a la lógica, ¿no? por otra parte, es que los testimonios médicos, es decir, acreditar que ha habido algún, algún acontecimiento sobrenatural. Esa es una de las circunstancias. Y la otra es que se ha abierto un poco la veda a algo que durante muchos años la propia Iglesia tuvo sus problemas y sus debates. Si era eh, canonizar o beatificar en un principio y luego canonizar a grandes colectivos, por ejemplo, la guerra civil, lo que se consideraban mártires. Entonces eso es sí que hubo una cierta retendencia porque la tendencia era más bien a canonizar y a vetificar a personas individuales uh -huh. sin embargo se ha metido ahora grandes colectivos y por eso es estas cifras es decir que esto es lo que justifica para que un poco los oyentes también se hagan cargo es decir en este tipo de conflictos bélicos que ha habido recientemente estamos hablando incluso de las guerras napoleónicas de la guerra civil de otras guerras civiles por ejemplo que ha habido en Europa todas esas personas que han muerto y están consideradas como mártires porque han muerto por sus creencias por su religiosidad se les están metiendo dentro de esas de ese proceso colectivo de beatificaciones y por eso estas cantidades tan, ah. bueno, tan tan abusivas en un principio pero por otra parte tan razonables desde este punto de vista hablando de futuros beatos y de futuros santos dentro de posiblemente una hora quizá un poquito más un poquito menos hay un futuro oscarizado que es Javier Bardem que acaba de atravesar la, ah, sí. la alfombra roja camino del teatro Kodak en Los Ángeles hoy es noche de Oscar después en la siguiente hora estaremos allá con José Luis Salas, con Sergio Fernández, el monaguillo, con la gente de No son Horas y con Agustín Alcalá para estar de cerca en esa ceremonia de los Oscars, pero ahora a pocos minutos de las dos de la madrugada ese futuro oscarizado, que es lo que esperamos y deseamos sí, sí, y que lo que va a ser acaba de atravesar esa alfombra roja junto a su madre Pilar Verdán que es la acompañante. Hablando de de lo comentábamos al, al comienzo de, de la tertulia en el sumario. Y es un tema verdaderamente dramático, el que vamos a, a comentar ahora. Serio, en extremo, pero inquietante y misterioso hasta grados ilimitados. Nos situamos eh, en Gales, nos situamos en una localidad llamada Bridgent, 39.429 habitantes, casi 40.000. Una población bastante joven en, en general, una población en importante avance En cuanto al económico, con un nivel de paro menor que la media del país, con un nivel económico ligeramente superior, con una electoralmente que bueno que también puede demostrar un poquito cuáles son las tendencias de la sociedad en donde arrasan los partidos los partidos el partido laboristas en este caso, en esta población en donde todo parece que va bien en donde la sociedad ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, mucho mayor que en su entorno, mayor que la media de, de Gran Bretaña, en el plazo de un año ha ocurrido algo verdaderamente terrible, que es la muerte, Carlos, de 17 chavales, chicos y chicas, de entre 15 y 20 años, que se han suicidado y nadie sabe por qué. La en verdad. cada caso se puede examinar, el problema es cómo analizar y cómo... ...encontrar una explicación a esta sobredimensión... ...el número de suicidios tan importantísima. Fíjate, cuando cuando yo el viernes cogí esta noticia... ...la seleccioné entre las que tengo... Como, ...como hacemos siempre para el programa... ...hoy he visto, además salía bastante en la prensa española de hoy... ...por lo menos lo he visto en El Mundo sí, también. por lo menos en El Mundo en Crónica salía... el reportaje <coughs> que Tengo que página. mirar, porque no ha dado tiempo a mirar... De, ...si había diferencia en lo que he traído... ...pero el hecho cierto es que por más y más, Ah, lo tienes aquí. Sí. Por más y más que he leído... Las, ...todas las variantes... De lo, bueno, de las cuatro o cinco noticias que he podido leer sobre el tema, pues fíjate que al principio no le había dado especialmente... Bueno, me pareció llamativo, vamos, por, si me ha, pero no le había dado mayor importancia hasta que empecé a ver algunos datos como el que tú has citado. Por ejemplo, vamos al, a los elementos de comparación, que yo creo que es lo que pone esto en su lugar. En mil dos, en el año 2005, en este pueblecito, bueno, este pueblecito, no, en esta ciudad de 40.000 habitantes uh -huh. de sur de Gales, hubo tres suicidios. Bueno, bien. Es un porcentaje razonable. No, pero seguramente ya alto. ¿eh? Pero es, es alto. Pero es que en 2006 hubo otros tres. Uh -huh. Seis. Tres por año. Sí. Parece, bueno, he cogido dos años hacia atrás, pero voy a seguir y probablemente hubieran sido menos. 17 en lo que llevamos de 2008. Esto está claro que no es normal, que está pasando algo, algo realmente raro. La verdad es que eh, tú has dado unos datos así, una especie de pincelada rápida y muy correcta acerca de Bridget y de las características que tiene. No es especialmente pobre, todo lo contrario, tiene una buena tasa de, de empleo, de desarrollo, de, bueno, de vida. No es un punto donde, en el cual se pueda pensar en principio que la gente tiene por qué llegar al extremo de desesperarse para tener que hacer un suicidio. Uh -huh. Bueno, pues lo curioso es que viendo los casos... Fijaros que los dos primos del año eran dos primos, el Pritchard y Kelly Stephenson, tenían 15 y 20 años. El primero jugaba al rugby, era un seguidor de música como Eminem, de un rapero americano, el, y, era, y la segunda era una niña que jugaba muy bien al fútbol. Era, decían que era una de las grandes posibles estrellas de fútbol. No había ningún motivo aparente para que se mataran. Se mataron los tres. Vamos a otros casos, en cambio, por ejemplo, eh, Angie Filler, que... Cuando la, cuando la encontraron muerta, estaba en tratamiento por depresión, murió el 4 de febrero, o Andrew Neal, que tenía 19 años y que había muerto unos días después, poco después de ser condenado por conducir borracho, pues podría ser un caso, o, o por ejemplo Anthony Merting, que tenía 19 años y acababa de ir hace unos días a un hospital pidiendo ayuda por una, por una, por una depresión profunda y, un, y lo que él reconocía como instinto autodestructivo, pues serían casos, sin embargo, que alguien puede decir, bueno, tres casos de personas claramente afectadas por problemas que se han suicidado. Pero esto es contrasta, claro, con los tres anteriores, donde no había absolutamente ninguna causa. Sin embargo, si vamos cogiendo los, los, los más recientes, pues nos vamos encontrando con que la, la duda... ...sobre si tenían graves problemas o no... ...se va alejando en vez de aproximando... Uh -huh. es, decir, ...es todo lo contrario... ...es decir, la tendencia es a pensar que no tienen realmente ningún problema... ...que haga que tengan que comportarse... ...de una manera tan dramática como para tener que llegar a suicidarse... ...claro, esto ha disparado todo tipo de alarmas en el Reino Unido... ...en, en torno a qué puede estar ocurriendo... En este, extraño, en, en este pueblo donde se dan unos sucesos tan extraños. Es curioso porque lo primero que ha intentado todo el mundo demostrar de es que el pueblo tenía algún, tenía algún problema. Problemas de paro, problemas de, de algún tipo de, de algo que genera angustia en la población. No hay nada de eso. El, y, y nada. Quizá no sea esa la causa. Yo sé que esto puede ser es, políticamente casi incorrecto, pero no puede ser que... La falta, es decir, el, el de todo. Sí. El, el, el, el, se ha pensado también, pero... La, el hecho de... Una, una vida eh, mucho más eh, cómoda, mucho más eh, tranquila, mucho más mm, con menos retos. Sí. En el futuro también genere eh, tristeza interior, genere menos, eh, menos eh, lucha por conseguir sí, determinadas cosas. Sí, es que no es que el, el perfil de la mayor parte de los, de los que se han asociado. Vida, si eso es verdad, que es un buen claro. tratamiento, Bruno, ¿por qué no ocurre en otras localidades? Claro, pero excepto. ocurre, por ejemplo, en Japón. No, en no, Cambio, no, no, pero, pero, son pero Japón colectivos. es, es, no, es claro. general, pero no... Claro. Es decir, es una, la media nacional, pero no es en un sitio, como dice saga, Jesús. Hace poco de dos, tres años que buscaban compañeros para suicidarse mm. y jóvenes además entonces en un ataque a sí, los clubes de suicidio japoneses, sí. japoneses se mataban seis se mataban ocho pero, pero aquí no, hay un, no, no puede ser un caso de estas claro, características es que el problema es que la policía no consigue bueno veréis que sí han encontrado una pista muy curiosa pero aquí a mí me parece todavía más raro me, me hace que la cosa me resulte aún más, más compleja Hasta ahora, siempre, siempre que se han dado suicidios de jóvenes de manera anómala en una zona con un alto índice, siempre es lo que dice Jesús. Siempre está relacionado con algún tipo de creencia, algún tipo de secta, algún tipo de manipulación de un grupo o eh, los famosos clubes de suicidio japoneses donde incluso compiten para idear formas para suicidarse. Vale, eso es un problema de una clarísima enfermedad social que afecta a un grupo. Pero aquí el problema es, es que la única relación que hay, La única que han podido encontrar, porque ha he hecho todos los esfuerzos para intentar demostrar algo que ligara a todos estos chicos. No lo hay. Pero sí hay por lo menos uno mayoritario. Que es que formaban parte la mayoría de una red de apoyo social llamada Bebo que, eh, que bueno, que que se dedica precisamente a apoyar a gente con problemas. Uh -huh. O sea, todo lo contrario. Encima eran voluntarios. Es decir, Voluntarios que trataban de ayudar a los demás. O sea, es decir, es justo lo contrario a lo que alguien pudiera pensar. De hecho, un ONG que se llama Samaritanos, que ha estado... o bueno, está dedicada a investigación de tipos como este, es decir, busca de... Uh -huh de sucesos anómalos que puedan generar alguna fractura o problema de orden social, pues está eh, muy sorprendida porque están especializados en, en casos de este tipo y no encuentran nada, absolutamente nada. Bueno, los sociólogos eh, lo que dicen es que pero a mí me parece muy flojo, un grupo de psiquiatras eh, ha hecho una especie de comunicado o de nota de prensa en la que decía que todo esto se puede, se, bueno, se le puede culpar en parte a la prensa por darle una, una gran bueno, una gran acogida y luego por decir que el rosario de condolencias puede provocar en algunos muchachos o chicos jóvenes el deseo de un agasajo similar. Pero yo no creo que nadie llegue por eso a matarse. No, no creo. Claro, es decir, si alguien se mata por eso es que está muy mal realmente. Uh -huh. Entonces, no sé, lo, lo cierto es que bueno hay que pero dar la cosa... Pero algún tipo de, de, de contagio de contagio psicológico se puede producir Claro, ¿no? han intentado buscar las relaciones, pero no iban a los mismos colegios, aunque muchos se conocían, claro, porque con 40.000 habitantes siempre hay una relación uh -huh. más o menos de proximidad, algunos han dicho también que iban, pues por ejemplo, a un conocido centro del pueblo que se llama el Sobre Rock que es un, una especie de pub donde va mucho la juventud del lugar, pero decir, que tenían algún tipo de contacto, además son de edades similares porque casi todos están entre los 15 y los 21 años con lo cual, bueno, pues sí, eh, tienen cierta relación, o bien si no de amistad, por lo menos De, de contacto ocasional o que sea visual, o sea, se conocían pero no, no pasa de ahí, de manera que es que no consiguen, bueno, salvo el caso de los dos que eran hermanos, eh, y algunos que eran bueno, los dos eran primos y tenían una cierta relación no consiguen encontrar un hilo común o una causa profunda que pueda explicar qué demonios está ocurriendo en Brechand decir, la verdad es que es una cosa rarísima uh -huh. La verdad es que es una, una, una incógnita que, no, no la, la vamos a seguir, pero seguramente no se vaya a encontrar nunca, antes o después, eh, respuesta no, a, este, no. a este asunto. 17 suicidios en muy poco tiempo, en una localidad de apenas 40.000 habitantes. Eh, Jesús, después de las señales horarias comentamos una información que es eh, realmente interesante, a Juan Antonio su personaje histórico sí. favorito después volvemos a dar esos datos para participar en la creación de ese bosque de Juan Antonio Cebrián en Riva de Salices, en Guadalajara a Juan Antonio, su personaje histórico favorito era Alejandro Magno, Ahora se acaba de presentar una nueva investigación, sí. un nuevo trabajo en forma de libro que intenta localizar ...intenta descifrar alguno de los grandes enigmas... ...que rodean a esta figura tan, tan insignia y tan importante en la historia... ...como es por ejemplo la ubicación de su tumba. De su tumba y de su momia. Uh -huh. Entonces ya contaremos después del informativo... ...exactamente que las pistas conducen a sitios diferentes. Por una parte dónde estaría su tumba si es que todavía queda algo... ...y por otra parte dónde estaría su momia... ...porque las dos cosas no estarían en la misma ubicación. Eso parece claro. Bueno, pues es, Vamos a comentar el último libro de investigación rigurosa... ...que se ha hecho en este sentido. Diremos las posibles ubicaciones que se han barajado y bueno pues un poco la tesis o las conclusiones que dice este autor y que bueno pues en principio aunque son indemostrables pero en son algo plausible qué curioso que a la gente se olvida que era faraón claro y que fue faraón claro y además que cuando divide su imperio en tres partes uno de ellos uno de sus generales que es Ptolomeo es el que se queda con con esa zona egipcia y a partir de ahí surge una dinastía que es la dinastía de los Ptolomeos que también hay mucha gente que lo desconoce y que Cleopatra era una de ellas decir, claro, que Cleopatra puede ser de precisamente de que ese general Ptolomeo es uno de los que heredan un tercio del gran imperio de Alejandro Magno. Y a partir de ahí surge toda una dinastía que lo que hace es que va empobreciendo paulatinamente pues todo el gran legado egipcio. También os eh, comentaremos en la siguiente hora de Tertulia otras informaciones interesantísimas y fascinantes, ¿no? Porque estamos a las puertas de una investigación que van a llevar a cabo los... Eh estudiosos de la universidad de oxford por la que van a cobrar nada más y nada menos que dos millones y medio de euros y que van a tratar de dar respuesta a una cuestión que seguramente no la tiene con lo cual no sé yo cuál va a ser el bueno pues el sentido de emplear dos millones y medio en tratar de desvelar porque la gente cree en Dios, que ese es el objetivo que van a tener porque los investigadores. Porque desvelar algo más, que luego intentaremos comentar algo más. Habrá que justificar esos dos millones <risa> y medio claro. de euros que van a cobrar los investigadores por este, por este estudio, que es uno de los más caros a este nivel que se ha llevado a cabo en la historia. Todo eso, y muchísimo más, también los Oscars después de las noticias, que llegan ya en la sintonía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Febriano, en Onda Cera. seis minutos sobre las dos de la madrugada continuamos en la tertulia, continuamos con esas informaciones que os hemos venido dando en el programa de ayer, también en el programa de hoy, esa creación del bosque de Juan Antonio Severián, nos volvemos a convocar a todos aquellos que queráis participar, se va a llevar a cabo en Riva de Saelices a partir de las diez de la mañana del próximo sábado 1 de marzo la gente de, de Adena y los oyentes del programa de que son además de quienes ha partido esta, esta iniciativa, van a estar ahí, todos estáis invitados a este sábado, es un sábado conviviendo con la naturaleza y haciendo algo hermoso que es la creación de un bosque, para llegar arriba a esas hay que ir desde Madrid, si se va desde Madrid, a través de la Nacional 2, en dirección a Zaragoza, en eh, Alcolea del Pinar, Salida 132 de esa Nacional en 2 y desde ahí, con Marcald 2113, hasta arriba de Sáelices. Ropa cómoda comida, ganas de trabajar, el instrumental lo proporciona Adena y a construir y a crear ese, ese bosque. Decíamos, eh, Carlos, Jesús que uno de los eh, personajes eh, históricos, y ahí están esos eh, pasajes eh, de la historia, ese libro, en la edición eh, décimo aniversario que ha alcanzado además la quinta edición en temas eh, de hoy, uno de los eh, personajes ahí queda perfectamente plasmado importantísimos en eh, la trayectoria de esos pasajes y en lo, los eh, gustos de, de Juan Antonio Irán. Alejandro Magno, y Alejandro Magno sigue siendo bueno, objeto de investigaciones, de búsqueda y como nos explicabas, ahora se acaba de dar a conocer un nuevo trabajo, un nuevo estudio que intenta localizar su tumba y su momia. Sí, exactamente, sí, porque muchas veces siempre se habla de dónde estará la tumba de Alejandro Magno, es una tumba mítica ¿no? aquel que la encuentre se va a hacer rico De todas, todas, igual que el que encuentre la tumba de Genghis Khan, por ejemplo, y si vamos dentro de, de nuestro ámbito, pues el que encuentra la tumba de Cervantes o de López de Vega o de Calderón de la Barca, pues también va a tener su parcelita de fama, porque son grandes personajes que inexplicablemente, pues por los distintos avatares de la vida... Eh, sus tumbas y sus restos pues han sido desperdigados, han desaparecido, o sencillamente todavía permanecen ignotos en algún lugar en algún lugar del mundo. Y el que más tinta ha hecho correr normalmente es Alejandro Magno. Se han especulado muchísimo sobre lo que ocurrió pues, cuando él muere. Él tenía solo 32 años, cuando él muere en el año 323 a.C., y a partir de ahí... Se sabe que tiene un entierro fastuoso, algo que cualquier Indiana Jones pues, estaría deseoso de localizar su, su pista. Se sabe que es transportado desde Babilonia, donde él muere, además de una forma muy extraña. Sí, se, se especula que pudo haber muerto envenenado. Y desde Babilonia es trasladado hasta Alejandría por esas sesenta y cuatro mulas, ni más ni menos que mil quinientos kilómetros a través de Asia. Y se sabe que le entierran en Alejandría y que en Alejandría está depositado en varios lugares, no uno solo, sino en varios sitios, porque eh, uno, el, su general, el que de, hereda todo ese imperio egipcio Ptolomeo, el que crea la dinastía de los Ptolomeos, que luego dura tres, tres siglos, ni más ni menos, quiere ubicarle en un sitio fastuoso, en un sitio importante, y por lo tanto va pasando de lugar en lugar hasta que encuentra su lugar preferido. ¿no? Y su lugar preferido durante, durante, está prácticamente siete siglos en Alejandría enterrado. Entonces, este libro que se titula Alejandro Magno, el destino final de un héroe. Está escrito por Nicolás Saunders. Nicolás Saunders es un profesor de antropología de la University College de Londres. Ha sido publicado además por Zenith, que es una de, la, de, las, de las editoriales de la Casa Planeta. Y documenta por vez primera, es un trabajo riguroso, serio, porque documenta por vez primera todas las teorías y todas la, las búsquedas que se han hecho para encontrar ese emplazamiento, ya emplazamiento mítico de Alejandro Magno. Y hace un recorrido por la historia, por el mito y por la geografía. Y además da datos muy sorprendentes que yo también desconocía. Por ejemplo, que Eslievan, el famoso Eslievan, el que había descubierto Troya, eh, una de las cosas que él quiso era excavar en el, o bajo la mezquita de Naví Daniel, que Naví Daniel, que está en Alejandría, es uno de los lugares que se ubica la tumba de Alejandro Magno y se lo impidieron. En aquella época, cuando lo intentó, pues no le dieron el permiso de excavar bajo esta mezquita porque él estaba convencido que ahí estaban los restos de Alejandro Magno. Otro que también lo intentó, también a lo mejor os puede sorprender el nombre, que es Howard Carter. Howard Carter, el que cayó la tumba de Tutankamón. Bueno, pues él presumió ante Faruk que sabía el paradero del rey del rey macedonio de Alejandro Magno sin embargo tampoco no le hicieron demasiado caso, no consiguió las ayudas económicas no reveló dónde estaba pero él dice que estaba convencido dónde se podía encontrar la tumba de Alejandro Magno y bueno, quedó como un intento más, un intento frustrado bueno, va recogiendo distintas teorías, una de ellas eh, hace un año, me parece un año y medio, lo trajimos aquí a esta tertulia que es la de un experto aeroespacial, André Uchur que él propuso que Alejandro sobre todo la momia de Alejandro que hacía bajo el altar mayor de la Basílica de San Marcos en Venecia. Es decir, que dieron el cambiazo, el cambiazo y entonces, en lugar de llevar las reliquias de San Marcos, llevaron la momia de Alejandro Magno precisamente para preservarla del saqueo que se produjo en el siglo esa, IV. Esa ¿no? noticia la trajiste tú era francamente ingeniosa la teoría, sí, sí, sí, era sí. muy buena. Fíjate muy que buena. Yo, creo, yo sigo pensando que esa es la teoría correcta desde el punto de vista de la momia, ¿eh? Porque hablaríamos de dos aspectos, que es lo que comentaba al principio, antes del informativo. Por una parte es dónde estaría la momia, por otra parte dónde estaría la tumba. Uh -huh. Lo que hace en este libro Nicolas Saunders es ir analizando teoría por teoría. Es decir, los distintos paraderos donde estuvo la, la tumba. Ya digo que en Alejandría por lo menos hay tres sitios posibles donde pudo haber estado esa tumba. Y luego, a partir del siglo IV que es cuando bueno, la dinastía tolemaica se viene abajo ya, sencillamente porque se cristianizan todo este tipo de cultos paganos. Yo comentábamos en el pasillo, lo comentaba Carlos, ¿no? que Diocleciano fue realmente el último faraón egipcio. Y fíjate que estamos hablando de un emperador romano, pero ¿por qué? Sencillamente porque se romaniza todo esto. A partir de ahí... Cuando luego se cristianiza, muchas de estos objetos, reliquias, que se consideraban de épocas paganas, hubo, eh, bueno, pues como cierta deleitación por destrozarlas, porque se pensaba que es lo que mejor se podía hacer en aquel momento, y la tumba y la momia de Alejandro Magno corrían peligro. La tumba parece que sigue ahí en un lugar ignoto, pero la momia sí que podía haber corrido pues un, un desastre en el sentido de pulverizar la momia y a lo mejor incluso convertirlo en polvo de momia que luego, como bien sabéis, servía para remediar determinados males. Bueno, pues esa es la, un poco la línea que sigue esta obra. Al final, no desvelo un poco las conclusiones, porque bueno, para eso está el libro, pero sí es interesantísimo seguir un poco las peripecias geográficas que nos propone este profesor de Londres. Pero vamos a quedarnos un poco con esas dos teorías. Yo me quedaría que con la momia, posiblemente, por ser tan absurda, sea la más lógica, que esté en la Basílica de San Marcos y que todo el mundo que va a venerar a San Marcos en Venecia, lo que es la paradoja y el destino y las ironías del destino, estaría adorando o rezando a Alejandro Magno. Y por otra parte, la tumba, según las últimas teorías, estaría o bien en el oasis de Siva, que no es verdad, porque luego ya se demostró que no fue verdad, o bien estaría debajo de la mezquita de Navi Daniel, en la misma Alejandría, en algún lugar que precisamente al convertirse en mezquita prohíben excavar. Yo reconozco que la intuición de Sleman, no, no me meto ahora, no hablo para nada de sus métodos, que eso es otra no cosa pero sí era un, poco, pero no era un tipo sus... con una intuición increíble y una cultura notable. Claro, para... Y él decía que estaría en esa mezquita, por lo tanto es verdad, yo también estoy un poco en esa línea, por eso yo hablo un poco de lo que serían mis predilectas eh, teorías respecto a la momia y a la tumba yo creo que la momia estaría ni más ni menos que en Venecia ya contamos en su día el porqué y, y las peripecias que debió sufrir y por otra parte, si la tumba existe todavía, que esa son todavía está por dilucidar, que posiblemente haya sido destrozada, se sabe que, por ejemplo, Cleopatra parte del revestimiento de esa tumba la, lo quitó para abastecer una serie de, de gestiones. Y, de, y para, bueno, pues para dar dinero un poco al ejército que por entonces se estaba manteniendo y se sabe que la tumba de Alejandro Magno era como un receptáculo, como el cuerno de la abundancia donde podías ir extrayendo piedras preciosas, oro, plata, que se había ido acumulando a lo largo de los siglos. Pero lo que era la tumba en sí, que al final era casi como un recipiente de cristal, no era, ya no era una tumba de oro, eso es lo que todavía está por descubrir. ¿Dónde pues por qué no en la mezquita en un lugar sagrado en un lugar donde tú no puedes excavar y donde si excavas te puedes crear un conflicto religioso y político de mil pares de narices. Esto apunta a que, entonces, eh, la iba a seguir, creo. La, la incógnita va a seguir durante muchísimo tiempo. La incógnita sobre este, bueno, pues este auténtico enigma, esta búsqueda tan importante para, bueno, pues para eh, saber algo más sobre un personaje tan relevante en la historia como fue este rey como fue Alejandro Magno. Una anécdota solo, Bruno, porque me hace gracia ¿no? cuando me enteré del asunto. Eh, durante la época romana, muchos de los emperadores iban a visitar la tumba de Alejandro Magno y a, a tocar, incluso a besar, la momia de Alejandro Magno. Bueno, pues uno de ellos, el que lo hace es Octavio Augusto. Entonces cuenta la, la, la leyenda, y es una anécdota histórica, que le rompe accidentalmente en la nariz al besar su tumba. Se acerca tanto que le pega así un ramalazo no. a la nariz, que claro, movificado como estaba, pues fue a hacer vientos. Entonces, a partir de ahí quedó desnarigado, pero no da igual, porque como también ha desaparecido la, la momia, pues... pues claro. pero bueno, el Octavio Augusto, como era emperador, no le hicieron nada. Sigue a ser un soldado, <risa> ejecutan a sí mismo. Dos nuevas investigaciones han publicado esta semana en Nature, la revista científica por excelencia, la más conocida, la más respetada y en cuyas páginas cuando algo sale publicado digamos que forma parte ya de lo que es la verdad científica porque todo aquello que allí aparece y allí se publica ha sido sometido a un examen, a una contrastación y los estudios científicos que ven la luz en sus páginas digamos que lo hacen con un nivel de seguridad sobre su contenido verdaderamente importante. Pues bien, se han publicado esta semana dos estudios relacionados con la evolución humana y con análisis genético de esa evolución humana para trazar un mapa, para trazar una serie de mapas de nuestro discurrir a través de la historia y a través de la geografía mundial. Uno de esos estudios ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Michigan y del Instituto Nacional de Sanidad de Maryland en Estados Unidos que analizaron el ADN de 485 personas procedentes de 29 poblaciones del planeta. Identificaron y compararon 500.000 marcadores, es decir, todas las variantes genéticas del código genético de estas personas. El otro estudio es responsabilidad del estudioso de origen hispano Carlos Bustamante, de la Universidad Cornell de Nueva York. Él y sus investigadores trazaron la secuencia de más de 10.000 genes, que es algo así como la mitad de todo lo que tenemos en nuestro genoma, de veinte americanos ...con ancestros europeos y de otros 15 americanos... ...de ascendencia africana. Los resultados de este estudio son interesantísimos. El primero de ellos es que una vez efectuado el mapa... ...y averiguar en determinados datos sobre la evolución humana... ...a través de las diferentes partes del mundo y de examinarse la diversidad genética de cada una de las poblaciones, se ha descubierto que esta diversidad se ha ido erosionando a medida que ha aumentado el proceso migratorio de los grupos humanos en el pasado. De este modo, las investigaciones presentadas nos descubren que los americanos descendientes de europeos presentan más mutaciones potencialmente peligrosas en su código genético que los americanos descendientes de africanos, es decir, que la población negra americana. Que se supone que es la original mundial. Así claro, es. Es la cuestión, por eso son Así más, es. más sólidas. Con lo cual, estos estudios, estos dos estudios llegan a esa conclusión de que la población africana es la que genéticamente es más compacta, menos diferenciada entre sí y ha sufrido menos mutaciones peligrosas para la salud de los grupos o de los individuos en concreto. De este modo, además, se averigua que son quizá los más fuertes ante los vaivenes que la evolución pueda tener en el futuro y que si un día algo afecta a nuestro código genético de forma masiva, ¿quién es mejor se van a enfrentar a esta problemática son los negros africanos y después los negros afroamericanos. Oh, Bruno, parece que les estás dando la razón a los esclavistas del sur. <risa> bueno <Era> más fuerte. <risa> mejor, mejor, mejor. <risa> Pero no hablamos de una cuestión física, que No, no, por ya, mente, por no es verdad, ahora ya en serio. Eh, se supone, bueno, esto más o menos se sabía ya. Se sabía ya que según el ser humano se fue alejando de África, efectivamente fue introduciendo variantes. Se supone que los que los seres humanos originales eran muy parecidos a la gente que viviría hoy, pues probablemente en la zona de Etiopía o de Kenia. Más o menos. Entonces, bueno, la verdad es cierta que si eso es así, son en los seres humanos originarios, mm. y por lo tanto es lógico que, bueno... Aparte de que la mezcla es mundial, la mezcla sí. ocurre en todos lados Sí que es verdad que Europa es el continente que presenta más Eso ya lo, en el libro de Cavallis Forza Que es el más conocido o ponemos, El más divulgado el más vendido yo creo en España De, de tema de genética mundial De poblaciones, lo, lo deja muy claro Es decir, que es verdad que la, el, ellos establecen En el libro aparecen una especie de mapitas De distancia genética Y eh, efectivamente Europa probablemente por su posición De fondo de saco de, de África y de Eurasia, Pues realmente es un punto de mezcla Muy notable y también lo es eh, Cierta zona de Asia, principalmente lo que llamaríamos Medio Oriente, la zona que rodea Israel, Palestina, Irak, todo el grupo, todo el grupo que está en torno al punto de paso desde África hacia Asia y luego Europa son dos puntos de mezcla muy notable. Además han descubierto, perdona este propósito Carlos, estos investigadores que hace entre 30.000 y 100.000 años, poco, la orilla eh? es muy amplia, hace pero poquito. hablamos de hace muy poquito se produce un cuello de botella genético en Europa Precisamente escu... en Europa y que la diversidad empieza a partir de ahí o gran parte de la diversidad a partir de ahí y que las combinaciones genéticas en Europa señalan se habrían visto restringidas y que esas mutaciones dañinas habrían pasado de una generación a otra en lugar de ser de, desechadas. Claro, lo, lo curioso es que, como, como luego a lo mejor la tecnología, cuando me refiero a la tecnología a cualquier, a cualquier escala, ha permitido a los europeos corregir, bueno, la tecnología, la capacidad de alimentarse de manera diferente y de utilizar recursos que le ofreció un terreno, en cierto modo, bastante más rico que otras zonas del mundo, en el sentido que tiene una fauna, una flora, una capacidad de obtener alimentos muy buena, que ha permitido que todo eso se fuera corrigiendo. También en el libro de Caballés Forza había una cosa muy curiosa, y es que determina que los patrones genéticos europeos dependían principalmente de oleadas que fueron llegando de Asia cada una de las cuales introducía en Europa algún tipo de tecnología mejor o más uh -huh. avanzada de, de tratamiento del, uh -huh. de, bueno, de, de las cosas con lo cual permitía una mejora en el nivel de vida y a su vez una mejora de la, de la calidad de, de la vida de la gente lo que permitía pues, corregir en cierto modo cualquier problema que hubiera podido surgir en los, en los miles de años anteriores. La verdad es que es curioso, pero bueno, era una cosa que se sospechaba ¿eh? Sí, en cierto modo lo que hace este estudio es completar otros muchos que, sí. que, que, bueno, que se han efectuado en los últimos tiempos, que gracias a, a lo bien que vamos conociendo poco a poco ese código genético nuestro, podemos saber las diferencias que hay entre unos grupos poblacionales y otros, y sobre todo efectuar ese árbol genealógico, ya no de una familia, sino, sí, eh, bueno, sí, en cierto modo, de una, familia, una que es familia, de la familia humana en general, hasta descubrir que nuevamente este estudio ha vuelto a señalar en que un momento antes eh, de 200.000 años hasta parte es cuando se produce, eh, digamos, o cuando nace el ser humano que ya tiene las características de los eh, actuales y a partir de ahí se produce la, la expansión. No, eso, si hay un debate ahora también sobre, un debate imposible de solucionar, claro, de momento, hasta que encontrás un resto muy claro, sería imposible, que es como eran los primeros hombres. Cuando digo los primeros hombres, como nosotros, uh -huh. los primeros seres humanos, los que vivieron hace unos ciento y pico mil años en la zona de Etiopía. y, mm, quería, bueno, y todo que se llama parece... así, La Eva Negra, con lo cual todo indica de Bueno, no, que... no, eso, eso parece bastante claro. Que eran negros. Por mal que les pese a los racistas. No, no, es evidente que lo eran. no Lo que pasa que dentro de los negros, ¿cómo? O sea, que se parecían más a nosotros, a los europeos o no, o si era de piel desde luego parece claramente que sí, sí, sí, miedos, la pero, piel estaba clara pero, sí, pero en cualquier o sea, caso orejas... más pelo también, pero anatómicamente yo creo que seríamos muy parecidos mm, o sea, sí, probablemente que, sí que es igual no, sí. no ha habido que que sí que porque no ha pasado tanto tiempo para que haya sido el poquito cosa, años de muy hecho, el cráneo en fin, todo lo que son la, la largura de las extremidades, son la misma especie, eso es evidente claro, es la misma especie, pero digo que no creo que hubiera tantas diferencias salvo en la piel y en la en la cantidad de, de pelo que tendríamos mm. sencillamente pues para protegernos por las inclemencias, ¿no? del tiempo aquel que era bastante más riguroso que Que lo que hay ahora. Siguen eh, desfilando por la alfombra roja camino de ese teatro Kodak en Los Ángeles, las grandes estrellas del cine internacional, dentro de muy poquito tenemos la celebración de los oscar y vamos a dar aquí la, la información en directo con José Luis Asalas, José G. Fernández con Agustín Alcalá ahora mismo como decimos, las estrellas todavía atravesando esa alfombra roja y nosotros avanzamos eh, mientras eh, llega ese momento del comienzo de la ceremonia Martín Espósito, ya traigo, buenas eh, No, la, la alfombra verde la de Onda Cero buenas <risa> que bueno verde también es la alfombra de los, de los Goya es ¿Sí? decir sí, es la, sí, la, en, es. en vez de esta la alfombra. última edición era verde sí, sí, sí, sí. ha pasado a <risa> Hilario Juan Camerón Díaz penelope Cruz están todas feísimas la verdad es una cosa tremendo <risa> esto de, de la alfombra roja que bueno y verde era la sección del termómetro de la Tierra que así hoy es, ¿eh? así ¿Eh? es que hoy por cuestiones eh, obvias no tenemos pero eso sí Martín tenemos que dar algunas informaciones porque hay que tomarle ese pulso al plan y conocer algunas eh, noticias, algunas novedades sobre este tema. Así, brevemente, hablábamos el uh -huh. otro día de lo que estaba ocurriendo en Ecuador, donde 13 de las 24 provincias del país eh, estaban inundadas, 16 personas muertas, 200 millones de dólares en pérdidas, pero no solo Ecuador por inundaciones, también eh, ha habido problemas al sur de Filipinas, 26 personas muertas, eh, 300.000 han resultado damnificadas, eh, eso, inundaciones, pero la tragedia también eh, nos ha llevado a Kenia, un incendio que ha arrasado la Reserva Natural de Lake Nakuru, uno, uno mm -hmm. de los eh, principales eh, pues, eh, interés de interés turístico sí. del país. Además hay que decir que Richard Rickey, cuando hablamos de evolución, que es uno de los fundamentales a la hora de hablar de este mm -hmm. asunto, para el antropólogo el descubridor de Lucy y esos huesos de hace tres millones de años, de esa australopithecus afarensis, que es mm -hmm. quizá el descubrimiento arqueológico a nivel evolutivo más importante de la historia, bueno, pues Richard Rickey es el encargado en el gobierno de Kenia de preservar esos parques naturales por los que tanto ha luchado contra lo que no puede luchar son contra las inclemencias, por desgracia. Uh -huh. Y nada, la bueno, noticia de ayer era ese primer avión comercial que era propulsado por biocarburante parcialmente uh -huh. eh, que fletaba un Boeing 747 la compañía de Richard Branson, la Virgin Atlantic y eh, bueno, también teníamos alguna que otra noticia que nos hablaba de Arizona que van a instalar, y, instalar una, la mayor planta de energía solar del mundo y hablando de energía solar pues eh, un, Además, un único dato. Además sí. de origen español, de empresas españolas involucradas en, sí. la, en, en esta magna obra. ¿no? Así es, ahí va a estar operando durante 30 años, la eh, empresa española a Solar, uh -huh. eh, se supone que va a estar en marcha a partir del año 2011 y que podrá dar eh, energía, suministrar electricidad a 70.000 hogares, y hablando de hogares en España 210.000 hogares eh, podrían ya nutrirse de energía solar fotovoltaica, es el último dato en nuestro país, y ya para terminar, si queréis, eh, el jueves están muy atentos porque eh, se verá el último eclipse total de luna de este decenio así uh -huh. que el próximo ya será para 2010 y si os parece bien, pues hablando de la luna comenzamos con las consultas de por supuesto, oyentes. vamos con esas consultas pero sobre todo esa cita, que también muy bonita uh -huh. los eclipses en de luna que son más frecuentes que los del sol pero son mucho más eh, hermosos mucho menos peligrosos además que y extraordinario asistir a ellos el próximo jueves por la noche el uh -huh. último eclipse de luna de este diseño. Eso es, se prolongará con todas sus etapas durante 5 horas 42 minutos el eclipse total será a las 4 de la madrugada 4 y 1 hasta las uh -huh. 4 y 52 así que Bueno, a ver bueno pues hay que trasnochar poquito. o madrugar, pero una de las <ríe> dos cosas. Y ahora vamos a eh, con las consultas que precisamente hablan sobre la luna. Sito dice que ha estado discutiendo con un amigo suyo sobre la luna y su lado oscuro. Dice, sabemos todos que nosotros siempre vemos una misma cara, pero se pregunta si con el sol sucede lo mismo. Eh, ¿También se le, va, se le ve siempre la misma parte? <risa> bueno... <risa> mmm, <risa> <hora> que... Bueno, ahora <risa> que... La preguntita tiene... ¿tiene? <risa> <risa> no se ha pillado. Ni idea. ¿No? Sí, sí, ver, sí, sí tiene, es decir, las, las manchas solares, por ejemplo, que son la única sí. referencia que tenemos, no como cráteres en la Luna, las manchas solares, que son la única referencia que tenemos, siguen casi siempre en su, en su mismo sitio, es decir, el, el, aunque... Sí, pero no bueno, vamos a ver, hay, de los tres movimientos que tiene la Tierra, uno es el de traslación, es decir, que uh -huh. va bordeando, va haciendo una traslación alrededor del Sol, por lo claro, tanto entiendo no nos no sigue, evidentemente, vemos claro, eh, somos exacto. nosotros los que vamos bordeando al Sol exacto. Exacto. le vamos viendo, en distintas, le vamos viendo todo. de distintas caras y a diferencia de la Luna, que la Luna es la que nos sigue a nosotros, por eso claro. yo creo que es el, el efecto contrario sí, que se da ciertamente. claro, pues estaba es decir, pensando, digo, lo claro, que ocurre sí, que no somos eh, nosotros los que estamos alrededor claro, del Sol si, si la pregunta bueno, es... podemos empezar a discutirlo, volvemos, <risa> a, <ser risa> el... <y> volvemos <risa> a la, claro, ya la... Ya acaba <risa> la hoguera el eocéntrico o la geocéntrica no, ciertamente, pero si la pregunta es si el el Sol gira sobre su eje, como se puede esperar sí, del resto gira, de otros. Sí, también gira, sí, sí. Si es sobre eso, sí, claro. No es que la pregunta se está entendiendo si siempre vemos la misma faceta del no, Sol. Claro. No, evidentemente no, porque estamos alrededor del Sol. Y sin embargo, sí que se ha demostrado, no hace demasiado tiempo, que también tiene un pequeño movimiento, un pequeño movimiento de rotación el Sol. Es decir, de los tres movimientos que tiene la Tierra, sabemos que está el de rotación sobre sí mismo, que por eso se generan los días y las noches, está el de traslación y después está ese pequeño movimiento oscilatorio, que es el que lo, genera lo, la lo precesión de los pendulo. equinoccios, también como un péndulo como si fuera una peonza, ¿no? Bueno, pues el Sol sí tiene un pequeño movimiento de rotación sobre sí mismo, con lo cual es verdad que además de que la Tierra está girando alrededor del Sol esos y 365 años que crean nuestro año solar, también el propio Sol gira sobre no sé a qué velocidad y de forma imperceptible y las manchas solares se produce por supuesto pues en todo lo que es la parte externa de, del sol o sea que bueno yo creo que después de esa duda yo creo que la respuesta sí, sí, sí. es la van por ahí los tiros no. van por ahí el viento solar nunca mejor dicho y la luna el eclipse nos cuentan que fue el 21 de febrero el jueves pasado ah, bueno pues sí, claro, claro. que a quienes tengan la suerte de asistir pues que acudan también ¿no? viendo ese eclipse bueno, el jueves pasado, que, jueves pasado hasta que se nubló porque era una noche que por una parte estaba clara en algunas zonas y después se nubló justo a las 4 y media de la mañana que estaba. Yo despierto para intentar verlo. Estaba con mis uh -huh. prismáticos ah, claro, claro. Y me llevó en un pozo cuantos nubarrones <risa> cosas. se interpusieron. Pero bueno, sí, sí, me hacía ilusión ver ese eclipse de luna. Bueno, independientemente de todo ello, ya lo citamos para el del 2010 a todos los oyentes. Yo no bueno, sé, he citado no si para el jueves que viene. Me, no sé, me he equivocado, la verdad. Pero lo citamos para, para el del 2010, que la verdad es que quedan dos telediarios y sí, es, sí, sí. Y es eh, insisto, una experiencia fantástica. Es mucho más que los eclipses de sol que tienen mucha más publicidad mucho más boato quizá porque se producen de, de muchos años o muchos años pero que son verdaderamente hermosos sí, sí, sí. Raúl nos escribe desde Zaragoza y nos cuenta que acaba de tener conocimiento de la teoría de la Tierra en expansión Growing Earth según esta teoría la Tierra va ganando volumen con el tiempo eh, y a su vez la corteza terrestre se habría ido resquebrajando a la vez que se ha incrementado la masa del núcleo de la Tierra ¿qué opináis de semejante ni teoría? Idea. es que ni idea o sea ya te lo digo directamente No, es decir, que somos un globo que siguen es, hinchando bueno, una teoría, no sé Es una yo. teoría, pero vamos sí, Es un poco, le pasa a la Tierra el efecto contrario de lo que le pasa al Sol ya que estamos ahí con las mismas eh, similitudes en este sentido, el Sol tiende a contraerse, a convertirse en una nana roja y por tanto después al final una nova y una supernova que explotará y adiós muy buenas todos pero va contrayéndose, sencillamente porque la, la masa ígnea va desapareciendo poco a poco, es decir, toda esa fusión que se está generando en el núcleo de, del Sol antes o después desaparece, como desaparecen todas las estrellas ¿no? Sin embargo, la Tierra comenta este que también está por demostrar que le está produciendo el efecto contrario es decir hay una especie de expansión y esa expansión pues está relacionada con ese núcleo que también existe en la Tierra y que eso es lo que puede generar pues esos movimientos tectónicos es lo que genera esa deriva continental en fin hay una serie de, de consecuencias geográficas también Pero siempre a largo plazo. ¿Es verdad o no es verdad? Yo entiendo que está dentro de, la, de las hipótesis y que no hay nada confirmado. Uh -huh. Nos pregunta este oyente si cabría la posibilidad de que el deshielo liberase entes microscópicos que fuesen letales para el hombre. Bueno, se ha hablado de los muy, uh, virus que se pueden deshacer. Muy descoperar. de novela de ficción, claro. pero... De hecho, eh, para intentar conocer cómo era la estructura, de, por ejemplo, de los, mic de, de los organismos eh, a nivel microscópico, es por lo que, por ejemplo, otro día trajimos la noticia de, lo que se, de la prueba que se ha hecho en el Polo Sur, sí. en el lago Vostok. Si no se ha llegado hasta el propio lago porque no quieren entrar en él, pero hasta muy, muy, muy cerca para sacar pruebas de cómo era, de cómo era realmente el mundo hace miles de años. El deshielo va a liberar muchísimas cosas, no solo vamos a ver microorganismos que estaban ahí latentes durante millones de años, sino que también va a liberar muchas ruinas arqueológicas que ahora mismo. Yo estoy en contra, yo creo que se más bien al revés. Si fuéramos una glaciación y contra, vamos a ver, el problema de las, por ejemplo, de la, de la zona del mar negro, el otro amigo lo que comentabas tú, de la detención que hubo en el puente de Beringia sí. durante 20.000 años, pues desgraciadamente lo que pasa es que está debajo del mar. Decir, más que, decir, la liberación de hielo ahí no nos va a ayudar a mucho. No, pero... ahí no, pero digo, estoy en general, desde el hielo en general, en, en, en el la zona el norte de la Antártida. No, tampoco. Yo, no yo creo, creo que sí, fíjate, tengo la sensación de que algún tipo de población, y bueno, y por no el norte, si es población. verdad, esa mítica Thule, ¿no?, sí, en algún es, lugar estaba... Tampoco parece que la, por ejemplo, por la genética, tampoco parecen los de población humana. Como se conoce, son bastante cortos uh -huh. en, en espacio y en tiempo. Fíjate, el último lugar, el último lugar habitado de la Tierra fue las, fueron las Islas Andamán. Realmente es el último lugar al que se llegó... Y el sur de Nueva Zelanda, decir, que se llegó en torno al siglo XI. Bueno, si eso es así, si eso es así, realmente el movimiento de sur humano ha sido muy corto y muy breve en el tiempo y en el espacio. Con lo cual yo creo que sorpresas de este tipo a lo mejor no las encontramos muchas. Yo creo que, bien que, sí. Verlo. Bien, miradme, que sí, que alguna ruina no digo la Atlántida, pero, pero otras cosas parecidas sí. A Iñaki de Pamplona le gustaría saber si conocéis y cuál es vuestra opinión sobre la persona y trabajos de divulgación científica de Richard Hoogland sobre la NASA y las supuestas estructuras de Marte. ¿Conocéis el proyecto Camelotos? Pregunta Iñaki. Bueno, están de lo más astrofísicos, ¿eh? Nuestros <risa> entes. <risa> bueno, pero los eh, trabajos eh, de este estudioso norteamericano están muy, muy entredicho. y hablan completamente de, de esas entredicho. fotografías analizadas, no, bueno, de determinadas formas que sirven para decir que hay ruinas en la Luna, no, no en la Luna. No, bueno, en este caso no, en, no. en Marte, pero bueno, no. yo creo que son teorías... Eh, en la práctica es uh -huh. una persona completamente por los medios académicos... Eh, un tema oficial es completamente marginal no, no se le considera para nada uh -huh. eh, José Luis nos escribe desde Toledo y quería preguntaros a los caballeros de las uh, CES si se conoce la localización exacta donde se produjo la famosa batalla de las Termópilas ¿existe algún libro o web donde poder informarme? añade Sí, facilísimo, el internet lo encuentro muy fácilmente pero es que ha cambiado muchísimo el paisaje es, decir, es que no se parece en nada como era a cómo era en el momento de la batalla de los 300 bueno, que no eran 300 <risa> era eh, más ha cambiado más. enormemente, de hecho, por ejemplo si alguien, si alguien ve las referencias, como ha habido muchos comentarios combate las Termópilas, el último fue el de la Segunda Guerra Mundial, sí. cuando la retaguardia británica intentó detener ahí a los alemanes, realmente ya no era un paso como el que existía en la época de, de Leónidas, no se parece en nada. Eh, es, yo creo que le va a resultar relativamente fácil encontrarlo porque hay muchísimos trabajos hechos sobre sobre el tema, el problema que hay es que no se parece, no es igual. No, no, no. yo he estado hace medio año allí, como sabes, estuve en Grecia, estuve en las Termópilas, claro, yo que me sabía prácticamente de memoria toda la batalla de las Termópilas, Leónidas, que por cierto le han hecho una estatua de lo más ridícula, ¿no? porque le ha puesto desnudo cuando se sabe que no combatió nunca desnudo, pero bueno. Le ponen desnudo con su casco y con su, con su lanza, con su doris, pero de, no se ajusta a la realidad histórica. Y lo que te llama la atención es que en la película y lo que era la realidad es que es verdad que estaba, era un paso porque tenías el mar allí cerca y entonces pues, se precipitaron incluso muchos persas allí. Bueno, pues ahí el mar no le ves ni por el forro. vamos a ver. La cuestión geográfica y geológica ha cambiado tanto que se sabe exactamente dónde ocurrió De, los de las termópilas de hecho hay varios monumentos incluso uno a los cespios que siempre habían estado olvidados injustamente y, y por otra parte está también Leónidas y se sabe el lugar exacto pero desde luego la orografía no se corresponde para nada Hay un, hay un, un libro bueno dentro de la cantidad de libros que se han publicado sobre las termópiles hay uno que se publicó en español hace muy muy poquito que da un análisis una explica muy bien sí. cómo era realmente el paso en la época en que se produjo la batalla a diferencia de eso de cómo es la actualidad que no se parece en nada Pues ahora nada no es paso y encima eh, sí que es un paso de, de autobuses de camiones Que, que te juegas la vida sí. si quieres pasar de un lado a otro porque hay monumentos en ambos lados de la carretera. Deberían hacer un paso de peatones, por cierto, porque más de uno se bueno, en Grecia supongo que daría igual, pero... Bueno, creo pero es que esto está perdido en la nada, ¿eh? las termópilas, está perdido.